para lo que resta el año 2019 empezamos el 2019 con mucho trabajo y lo que resta vamos a continuar trabajando el tema de las antenas que lo empezamos el año pasado junto con un grupo de vecinos eh, vamos a continuar con los reclamos para bloquear definitivamente el emplazamiento de las antenas en el camping municipal en la avenida en la vecinal de barrio san fernando y por supuesto en la casa de cultura al lado del, del, del nuevo barrio procrear Eh, también pronto vamos a estar presentando proyectos de ordenanzas para ciclovías en nuestra ciudad y para que se declare la arboleda del cantero central de Avenida San Martín como patrimonio ambiental de la ciudad. Queremos que esos árboles no se toquen nunca, que se cuidan y que se protejan. Vamos a continuar con nuestro programa de intercambio de semillas hortícolas, eh, semillas también de, de, de valor ambiental, medicinal, ornamental, algo que nos piden mucho nuestros nuestros seguidores, nuestros socios y nuestros adherentes. Eh, hemos comenzado hace muy poquito un proyecto de huertas escolares con una participación muy importante de establecimientos, alumnos y docentes. Es una experiencia muy enriquecedora para nosotros y creemos eh, que para los que participan en, en, en ella también. Continuamos trabajando en la difusión de ordenanzas relacionadas con temas ambientales, por ejemplo, la 4039, la ordenanza 4039 sobre la prohibición de, de pirotecnia en, en, en nuestra ciudad. Y estamos atentos a que lo reglamentado por el Consejo en relación al picódromo no modifique su estatus. Por supuesto, continuaremos reclamando para que no se pierdan los espacios verdes del predio del Hogar Escuela de Aperón, el del Parque Cabecera del Puente... Y que no se modifique el barrio histórico de nuestra ciudad, el barrio histórico por excelencia de nuestra ciudad, el remanso Valerio. También estamos cerrando algunos acuerdos con entidades a nivel nacional y regional con el objetivo de trabajar iniciativas de manera conjunta u organizar actividades junto con otras organizaciones similares como por ejemplo la marcha plurinacional de los barbijos que va a realizarse en Rosario próximamente. Nuestros 5.000 amigos de Facebook pueden enterarse en el muro, pero seguramente vamos a tener inaugurado otros canales y medios de comunicación, así que vamos a necesitar tu colaboración para difundirlos.